Bueno, eh, arrancamos a hablar con candidatos eh, y candidatas, eh, se viene el último mes eh, de campaña eh, con vistas a las generales que se van a desarrollar eh, el 12 de noviembre, en este caso estamos en comunicación telefónica con, con quién es candidato a senador provincial por la quinta sección electoral, estamos hablando de Pablo Gale. Pablo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? muy buen día cómo están bien bien eh, sabes que iba a arrancar a preguntar otra cosa pero hay un par de cuestiones que me parecen sumamente eh, importantes de desarrollar y contarle a la gente que tienen que ver con cosas eh, que han sucedido en el día eh, de ayer acaba de llegar una gacetilla de, eh, de Virginia si en donde habla y resalta eh, la importancia del gasoducto digo se terminó de construir algo eh, en la provincia de Buenos Aires que para par de plata era sumamente necesario y que venía súper atrasado no pablo Sí, eh, mira, justo cuando estuvo el equipo de, de la empresa y, y tuvimos oportunidad de charlar de esa obra en particular, pero sobre todo de, de lo que representa sostener en el, en el mediano y largo plazo la inversión del Estado en, en determinado tipo de, de infraestructura que si no este, frena el desarrollo y que se necesita planificar. Esto estaba previsto para el 2015 con el cambio de gobierno este quedó cortado, en un momento dijeron que le iban a arrancar, pero no, y es una secuencia de, de distintas obras que van fortaleciendo la cantidad y la velocidad del, del caudal de gas del, del gasoducto. Esta parte, que es la que ayer se hizo la, la puesta a punto, y va ahí nos explicaban que va ganando en estos días presión, es lo que posibilita eh, poder abrir... Eh, 10.000 nuevas cuentas por eso ellos en la gacetilla ponían 40.000 usuarios porque es lo que se desfila la cantidad de personas que hay este por hogar pero pero se va a continuar eh, con, con otra parte de de, de de las obras que están previstas porque está todo interconectado en tandil en las armas y, y bueno esto es una parte más que, que posibilita ahora estas 10.000 conexiones pero toda esa obra es estratégica para todo el este de la provincia de Buenos Aires. Eh, digo, recién contabas que había sido parada en el año 2015, estamos hablando del cambio de administración eh, del último gobierno peronista al gobierno de Mauricio eh, Macri, esto un poquito marca cómo fue el, el trabajo eh, del macrismo o el no trabajo de macrismo eh, en torno a las obras que le llegan a la gente, no porque en realidad, eh, como se dice habitualmente, el gasoducto bajo tierra, es decir, no es un, un, un molino adecuado eh, católico que se ve de kilómetros, eh, pero le trae un beneficio a la gente importante que es la posibilidad de que 40.000 marplatenses eh, eh, puedan sumarse a las redes de la natural. Sí, cuando por ahí la gente que, que mira por la televisión este debates políticos medio encendidos piensa que es todo lo mismo y, y en realidad atrás hay propuestas muy diferentes de, de cómo deberían ser las cosas y cómo, este, y, y cómo debería invertir los fondos del Estado, que son de todos los fondos públicos, este es un buen ejemplo de, de la diferencia y nuestra propuesta política cree que vale la pena invertir esos eh, esos fondos porque pr promueven el desarrollo estratégico de las localidades, no sólo para la calidad de vida, abaratando los costos de los ciudadanos comunes, que si no tienen que pagar garrafas, sino también de la industria, y cuando la industria puede abaratar sus costos, eso genera más trabajo, bueno, y ahí está a esa rueda virtuosa, por eso nosotros estamos convencidos que, que es muy importante sostener eh, ese tipo de, de inversiones del Estado que, que van a dar un salto y que efectivamente van a generar mejor calidad de vida. Eh, digo, ahí está la diferencia, Pablo, en, en las elecciones que vienen. Ustedes vienen planteando desde hace desde el comienzo de la campaña eh, para las PASO que hay dos modelos de país. Y ayer me parece que eh, en el debate que recién vos planteabas muy bien, eh, Victoria Toroso paz también planteó esa diferencia de el Estado para acompañar a la gente, el Estado para eh, poder ayudar a salir de este momento crítico que estamos atravesando a nivel mundial, eh, o el Estado al margen y viendo cómo las cosas suceden. Eh, ¿En ese lugar? en ese espacio? ¿Va a pasar, eh, crees vos, la diferencia entre un candidato eh, y la candidata? A mí me parece que la diferencia de, de las propuestas, bueno, no hay ninguna duda y lo sabemos nosotros de nuestro espacio político y también lo saben ellos. Claramente hay una diferencia también de cómo abordar las campañas y nosotros proponemos debatir estas cosas, debatir ideas y, y ellos proponen una secuencia de de eslogan y de sensaciones, y, y de conectar con el electorado desde de, de ese lado, que tiene mucho que ver con ese clima que a ellos siempre les favorece, que es el de la antipolítica, porque ahí es donde ganan ellos. Eh, en ese disfraz de, de la antipolítica está su política, y, y, y, no, digamos, y, y si logran esquivarle a la discusión es, es donde tienen mayor ganancia. Sabemos que es un contexto complejo para, para poder hacer este tipo de campañas, primero porque la gente está cansada de, de, una, de una pandemia que se hizo larga y, y la situación económica recién ahora está empezando a repuntar y, y la gente con total este, razón eh, quiere soluciones más que diagnósticos. Pero, pero bueno, nosotros insistimos en esto porque no hay ninguna duda que La, la posibilidad para, para terminar de despegar de, de este vaivén que tiene la historia argentina de avances y retrocesos es poder mantener un proyecto industrial productivo de manera sostenida en el tiempo. Entonces, para ese lado vamos y, y por eso vamos a, a, a intentar conectar con el electorado que nos dio un voto de confianza en el 19 y que no nos acompañó ahora en las pasos de que más allá de las demandas, había pendientes que, que teníamos en ese compromiso electoral de diciembre del 19, esa sigue siendo la agenda del Frente de Todos. Sí, es bastante particular, es interesante lo que planteas esto del el discurso antipolítica, eh, digo, es la, la, la particularidad que tiene que el discurso antipolítica los dan de dentro de la política, digo, no no eh, no se hacen cargo siquiera de eso, ¿no? Sí, este, tiene un fenómeno eso que que se retroalimenta Eh, generalmente de, de poner los, los outsiders y los nuevos, claro. eso genera en parte MANES y que traen esa legitimidad de la antipolítica hasta que se forman parte del sistema y, y más allá de, de sus características profesionales de MANES, y, y lo que termina haciendo es sumando a la propuesta que maneja Mauricio Macri para las cuatro o 5 empresas que manejan en la Argentina, más allá de... De, de su calidad profesional su aporte a la política es el mismo que el de macri y otros este, fenómenos como el de mi ley me parece que no acá en la argentina en todo el mundo eh, cuando cuando se instalan estos discursos son este, son peligrosos más que nada porque encubren un plan muy muy este, direccionado planificado y, y donde bueno se incentiva ese es, bueno, no me importa, la política no es la solución, cuando, bueno, hay el camino liberado para que lo resuelvan determinados sectores. Y viene una cosa, de y vamos a hablar otra cosa, pero me encanta eh, charlar de esto y, y con alguien de tanta experiencia como vos. ¿Crees que viene una cosa eh, agarrada de la otra? Digo, primero se abre la puerta en el discurso eh, antipolítica, después se empiezan a presentar outsiders, eh, como bien decías vos, la presentación de Facundo Manes, eh, y atrás aparecen eh, por ahí personajes hasta graciosos, si se quiere, pero sumamente peligrosos, como pueden ser Milley o Esper, eh, hablando y denostando a la, a la casta, entre comillas, política? Sí, la secuencia es esa, y bueno, también pasó en Italia con, con el comediante, es decir, cuando la política no da respuestas es que también es parte de la responsabilidad de, de la política por algo... Eh, yo no creo que sea un fenómeno totalmente externo y, y que se puede imponer. Cuando la política falla en dar las respuestas y uno tiene que explicar mucho, es donde también se genera este este caldo de cultivo. Y, y es cierto que con el poder mediático es muy fácil hacer pensar que es todo lo mismo y que entonces, bueno, el voto en contra y va, va rotando. En algún momento era el voto a Clemente, la feta de Salame, uh -huh. allá por el este por el que se vayan todos, después va con alguien de este, de fuera de la política y generalmente se motoriza un voto en contra de, y que todo el tiempo va mutando, porque, porque no es un voto tampoco a favor de, de esas personas. El punto es cómo planificar una sociedad democrática que pueda ir avanzando en este tipo de contextos, pero pero bueno, es, es el desafío que tenemos y yo pienso que a medida de que nosotros podamos instrumentar políticas concretas que resuelvan problemas concretos es la mejor herramienta para este, para combatir estas cosas y cada vez que yo he estado en actos donde o entregábamos créditos de, ...de construcciones de viviendas... ...algunas semanas atrás... ...para las ampliaciones... Eh, ...cuando hay cosas concretas... ...la gente rápidamente... Lo, ...lo entiende... ...y lo acompaña... ...y cuando hay que explicar mucho la gente le termina creyendo al que le habla por la televisión eh, eso eso te, le, les deja a los candidatos eh, digo una doble tarea en lo que tiene en lo que viene eh, digo te, te, te deja vos una tarea de propuesta eh, a la hora de recorrer la quinta sección electoral principalmente mar del plata que es eh, la, el lugar más importante eh, digo pero también de romper ese cerco que se ha generado mucho tiene que ver creo yo, los medios de comunicación concentrados y hegemónicos eh, en, en esta divulgación de la antipolítica eh, digo pero es una impresión personal personal mía eh, digo te, les, les otorga una doble tarea a la hora de recorrer eh, las calles y de hablar con la gente y la verdad que sí porque aparte este son sociedades tan grandes no estamos bueno, en la quinta sección hay localidades chicas pero hay localidades muy grandes como mar del plata Necochea o, o tandil y entonces uno está mediatizado por instrumentos no puede no hablar con con todos y, y, y o, o conocer las trayectorias y, y entonces eso representa, representa una dificultad. Pero, pero bueno, el desafío, yo soy muy eh, concreto y racional en ese punto y me parece que más allá algunos estamos convencidos de ideológicamente de, de lo que pensamos y de nuestro espacio y también del de enfrente y tenemos un marco de ideas, pero hay otra parte de la, de la sociedad Que, que quiere que la política le brinde soluciones y, y puede apostar una vez al macrismo, una vez al frente de todos y así rotando y, y nosotros tenemos que ofrecerle una alternativa a eso también porque nosotros hacemos política para el conjunto de la sociedad, para los que creen en nuestras ideas y para los que no, así que esa es la única tarea que tenemos por delante para conectar eh, y que en el 2023 no vuelvan con otros nombres, pero las mismas políticas que van a traer los mismos resultados que tuvo el macrismo. Uh -huh. ¿Te, te, ¿Te llama la atención eso, Pablo, que lo, los mensajes que vengan eh, desde algún sector, digo no solo del macrismo, sino también de lo que ahora se llama liberalismo, los liberales y demás, eh, traigan y vayan tan de frente con eh, la, el, el recorte de derechos, digo, derechos que han cortado vidas eh, y no exageran nada. Eh, en lo que digo, eh, históricos conquistas del, de, del movimiento obrero eh, desde finales de la década del 40, que tiene que ver con, con salarios dignos, con jornada de eh, laborales y demás, que eh, el mensaje sea directamente el recorte y el ajustar por ese lado. Es que me parece que con el PRO y con Macri se, se concretó un fenómeno muy, muy particular y, y, y novedoso que es la derecha a cara descubierta. A mí me parece que han habido históricamente, este tanto en el radicalismo con el peronismo, los sectores de la derecha han este, se han metido en los partidos tradicionales y partidistas de la Argentina para influir en las políticas, y creo que el menemismo ha sido el punto máximo de eso. Eh, con el macrismo se, se puso en marcha un proceso donde en el 2015, un poco encubierto por el éxito en Boca y, y con un, con un montón de de falacias en, en la campaña electoral que prometieron que iban a sostener todo lo que estaba bien y, y corregir todo lo que estaba mal, ahí de había un gris. Pero su gestión después fue claramente eh, contra los derechos y no obstante eso sacaron un montón de votos eh, en el 2019. Perdieron, pero si fuese por los resultados de la política económica deberían haber sacado el 0,0%. Y, y entonces me parece que ahora... Ha evolucionado la derecha en una propuesta que es exactamente lo que siempre pensaron y quieren hacer, pero ahora ven que pueden eh, proponerlo abiertamente y una parte de la ciudadanía lo, lo incorpora priorizando una eh, una cuestión de sentimiento en esa grieta que se ha armado más que por la realidad efectiva de su situación económica porque también lo perjudica a casi la mayoría de sus propios votantes la, el resultado de esta política. Seguro. Yo eh, yo insisto con que creo que mucho tiene que ver los medios de comunicación concentrados, ¿no? Esto de eh, este blindaje mediático que tuvieron durante tanto tiempo lo siguen teniendo, me parece. Sí, y es un, un fenómeno donde este, es una sola voz que se repite por este, hasta el cansancio y, y no hay un ida y vuelta. Entonces, nada, esos argumentos que cierran en sí mismos y si no se contraponen con nada, terminan pareciendo una verdad. Eh, Pablo, ¿cómo cómo es cómo va a ser la semana? Ya llegando casi al fin de semana, estás recorriendo parte de la quinta eh, sección electoral, y va a ir por este lado la nota, pero al final me parece mucho más enriquecedor claro. ir por otro lado. Eh, contame cómo, cómo tienen previsto este, este esto que queda de la campaña. mira en este instante, ahora en unos minutos, estaba saliendo yo para General Alvarado, que iba a recorrer la, la oficina que estamos construyendo. Hoy la estamos empezando a montar, este una oficina nueva de ANSES, que, que hace muchos años que se necesitaba hacer, era muy chiquita, donde estábamos trabajando, así que este en este momento me estaba yendo para allá, iba a aprovechar a hacer algunas actividades, y, y estamos recorriendo un poco la sección, pero focalizado mucho en Mar del Plata, que es, representa el 50% del, del electorado y, y de todos los temas que tenemos por resolver. Eh, y la última, eh, digo, hubo nuevas medidas del ANSES, una de ellas tiene que ver con la jubilación eh, anticipada y demás, ¿cómo repercutió todo eso eh, en el partido de General Porredón, Pablo? Eso repercutió muy bien, ya empezamos a, a tomar turnos y a atender. Eh, no podemos estimar cuántos se van a... este a acoger esa situación porque no los tenemos discriminados de esos 30.000 que hay en todo el país cuántos son de la localidad y están empezando a venir a nuestras oficinas pero son casos puntuales que, que no son tantos pero resuelven un problema estructural de, de gente que tenía que esperar ya un par de años para jubilarse y venía de no conseguir trabajo, así que es una satisfacción cada una de esas jubilaciones que podemos hacer. Bien, Pablo, te agradecemos mucho el contacto, que tengas una buena llegada, General Alborado, eh, y nada, nos estaremos hablando en el momento. Dale, un saludo para todos. Gracias. Eh, Pablo Obey hablaba de ¿eh? candidato a senador eh, por la quinta sección electoral. La verdad que iba a ir por otro lado, le voy a preguntar, estuvo eh, tuiteando eh, en la hora de ayer, muy crítico para con el gobierno de Guillermo eh, Montenegro, digo, es un poquito más de lo mismo, eh, por el tema del Fondo de Promoción Turística, eh, que no se usa para eso, sino que va para otro lado, eh, pero me pareció súper interesante hablar un poco de política, de lo que se viene eh, en torno a eso, no y el desprestigio eh, de la política como manera de hacer política, que es lo que está viéndose muy seguido. Pablo Bey, entonces, eh, candidato a senador por la quinta sección electoral, pero también director de ANSES de la regional.